Paula Bach es economista, sus eh, textos, sus eh, trabajos están cargados eh, de una enorme sensibilidad porque mira el futuro con preocupación, evidentemente, pero también con esperanza. Paula está con nosotros, sea eh. Paula, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo hola? estás? Mucha gente hola, se... hola, hola, sí. Mucha gente se pregunta si los eh, robots en el futuro nos sustituirán, si nos quedaremos eh, sin trabajo. ¿Qué pasará? ¿Qué crees eh, que ocurrirá? ¿O será solo una readaptación del mundo a la nueva realidad? Eh, bueno, mira, yo creo que no nos vamos a quedar esencialmente sin trabajo... El, el tema de la robótica y del problema de cómo la robótica eh, come trabajos o quita trabajos, yo creo que tiene un aspecto de mucha campaña publicitaria, por decirlo de algún modo, o propaganda. En el sentido que, por ejemplo, hay economistas que dicen que en los próximos veinte años en Estados Unidos se reduciría la, la fuerza de trabajo en aproximadamente cuarenta y siete por ciento, pero sin embargo hay otros que dicen que solo caería aproximadamente si se aplicara no la tecnología eh, las novedades tecnológicas existentes hasta el momento que aún no se han aplicado que caería en alrededor de un 9% y que en realidad no, la tecnología lo que hace centralmente no es quitar empleos, sino tareas. Para algunos empresarios eh, esto puede ser eh, muy atractivo porque los eh, robots eh, no se cansan, no están gidos eh, por convenios eh, laborales, no piden derechos humanos, tampoco piden aumentos, tampoco un salario digno. El robot en definitiva no piensa, su jornada laboral puede ser eh, de 24 horas. Todo esto puede afectar en el futuro a lo que se ha conseguido a nivel eh, de trabajador, a nivel eh, de derechos eh, del trabajador. El tema de los, los, eh, la conveniencia de los robots en realidad va ligada, vos tenés razón, los robots no, no, no hacen huelga, no se cansan, eh, no piden aumento de salario, pero el sistema capitalista necesita combinar robots con mano de obra y sobre todo con mano de obra muy barata y explotada y por eso... Se han incorporado en los últimos años eh, grandes, eh, grandes masas de, de fuerza de trabajo salarial, como te decía, en China, en Bangladesh, en distintos, con México, eh, eh, o en Birmania, en distintos países donde es extremadamente baja. Ahora, Con bueno, respecto a lo, que, a lo que me decide si peligran las condiciones de trabajo, de aplicarse nuevos niveles, nuevos niveles tecnológicos, los nuevos eh, grados de tecnología existente, sí evidentemente eh, la forma del capital sería hacerlo intentando eh, eliminar, bajar eh, eh, eh, eh, grandes eh, conquistas que son históricas de los trabajadores, por supuesto. Ahora, eh, lo que a mí me interesa resaltar es que, a decir verdad, eh, los avances tecnológicos y la tecnología Son una conquista que corresponde a toda la humanidad y, y, y los grandes, eh, grandes sectores de trabajadores tienen la posibilidad de acceder y disfrutar de esa conquista. No hay nada que determine que eh, realmente el, la aplicación de la tecnología que está en en manos de los dueños del capital, tenga que hacer sufrir a los trabajadores las pérdidas de conquistas obtenidas eh, durante toda su historia, sino que por el contrario, la tecnología permite, por ejemplo, que trabajemos todos y trabajemos menos, permite eh, que haya un mayor tiempo de ocio en la vida, o sea, que haya un mayor tiempo de disfrute y menos eh, trabajo repetitivo, o sea, permite un nivel de vida muchísimo mejor. De hecho, si lo miramos históricamente y tomamos del siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, las distintas grandes luchas, la jornada de trabajo pasó de 12 horas a 10 horas, a 8 horas, y bueno, yo digo, ¿por qué no podría pasar a 6 horas repartiendo las horas de trabajo, por ejemplo, no? Hay mucha gente que dice que la forma de solucionar todo esto, y me gustaría saber la opinión de una economista, es aplicar una renta básica universal. ¿Tú qué piensas? Bueno, no, mira, yo la verdad que estoy en contra de la Renta Básica Universal... Este sistema, parece decir verdad, tiene el gran riesgo de quedar relegado a una a una especie de, de limosna o algo que sea muy poco, como unos 400 euros, que en realidad no se terminaría diferenciando mucho de los proyectos neoliberales. Bueno, acá hay, en América Latina se conocen muchas variantes de, de, de, de subsidios que se dan a personas sin empleo que eh, quedan en, en niveles de vida muy, muy ineficientes muy, muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que... Eh sinceramente creo que, que es necesario está planteado afectar la ganancia de los dueños del capital para mejorar la vida de millones de personas y que con el nivel tecnológico actual eso está planteado pero creo que tiene que ser eh, re, eh, dentro de las condiciones del trabajo y permitiendo que todo el mundo trabaje eh, pero que todo el mundo trabaje menos y a la vez que lo haga con un salario acorde a las necesidades sociales para tener una vida buena digamos. Como dices Paula, eso se sería la, la vida ideal, conseguir que la tecnología nos aportara menos horas de trabajo, tener más horas para creatividad y hacer otro tipo de cosas, incluso desarrollo de inteligencia. Pero claro, también es cierto que hay trabajadores que hacen un trabajo más mecánico. Ese trabajo más mecánico, más repetitivo, es el más fácil de sustituir con esta tecnología, con estos posibles robots, tanto sean más humanoides o menos humanoides, como robots que se están utilizando hoy en día. Incluso si esas empresas o industrias en estas Esta nueva revolución que se está armando se consigue y, y hacen eh, la implantación de nuevos eh, robots que vayan quitando sus puestos de trabajo, son robots que valen muchísimo dinero que a la hora de amortizarlos, pues claro, tienen que hacer más productividad. Si hay gente que se queda sin trabajo, no tiene con qué consumir esos productos que se hacen en estas empresas, con lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estás quitando a la gente la posibilidad de tener un trabajo, si lo tienes fenomenal, pero y si no lo tienes y no tienes con qué consumir, esas empresas que tienen robots y están haciendo muchísimos más productos, pues no, no van a funcionar, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo creo que, en realidad es realidad eh, por lo que decís, el problema no es solo el problema del consumo, sino también el problema de la ganancia, porque la ganancia de las empresas no deviene eh, solo, o sea, los robots en sí mismos, es un tema complejo, este quizás no para profundizar ahora, pero lo, las máquinas en sí mismas para generar ganancias tienen que estar acompañadas de trabajo humano Y entonces hay un problema que no está solo ligado a que, como vos decís, bueno, efectivamente si se robotizara todo se terminaría el consumo, sino que hay un problema también desde el punto de vista de la ganancia. Entonces yo por eso aclaro de todos modos que lo que vos decís, hay un nivel de aplicación de brazos robóticos, sobre todo cuando se habla de robots eh, se habla genéricamente porque se, re, se hace referencia, una referencia general a todo tipo de tecnología eh, y se, se usa como metáfora el, la, el término robot hay robots, hay robots humano de tipo humanoide, eh, pero no son los más, eh, lo que hay muy expandido es, eh, son brazos robóticos sobre todo en el sector industrial y Y es lo que es cierto es que desde ya los puestos de trabajo que han tendido a disminuir, a retroceder, han sido sobre todo los puestos de trabajo industriales, pero ojo, en los países centrales, porque en China, en Bangladesh, en Birmania, en México, ha crecido, como decía al principio, muchísimo el trabajo industrial. O sea que no es que el capitalismo o las grandes empresas eh, prescinden del trabajo industrial, sino que lo que buscan es un trabajo industrial más barato, mientras se crean polos tecnológicos... Eh, por ejemplo de diseño como es en el caso de Estados Unidos que produce con mano de obra barata por ejemplo Apple produce con mano de obra muy barata en China y diseña en Estados Unidos a costa de pérdida de empleo en centros muy importantes industriales como pasó durante los últimos 30-40 años bajo lo que se conoce como el, el neoliberalismo ¿no? Paula Bach es un placer como siempre hablar contigo conocer y, y aprender y un placer que estés aquí en Los Rosales entonces, muchas gracias Paula un abrazo bueno, muchísimas gracias a ustedes un abrazo grande, ¿eh? con gusto